Empiezo con el nombre de Adlá. El Clemente, el misericordioso. Ay de todo difamador calumniador. Ay de aquel que acumula bienes y los cuenta continuamente y cree que sus riquezas lo harán vivir eternamente. De ningún modo será arrojado al fuego del infierno. Y sabes que es el fuego del infierno, es el fuego que siempre está encendido por orden de Allah, alcanzará los corazones y se cerrará sobre ellos, formando alargadas columnas.